Hacer el... En la Radio puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa Construyendo puentes con la doctora Soledad Barría Amigos, muchas gracias Juan Carlos Paredes que nos ayuda en esta audición Y yo quería saludarnos en este otoño que ya se nos vino encima Eh, con uh, frío, con bruma, ¿no es cierto?, eh, en que estamos uh, reiniciando eh, estos programas. Como señalábamos en uh, días anteriores, hemos finalizado un ciclo y estamos empezando otro eh, y me honro en uh, presentarles entonces eh, esta nueva programación con uh, lo que hemos llamado Construyendo Puentes. ...y tendremos el gusto de compartir con ustedes eh, los días viernes de 11 y media a 12 y de media. Iremos tratando distintos um, temas que son de interés de la ciudadanía y en especial de nuestro Puente Alto. Vamos a ir construyendo estos puentes con personas que tienen que ver con los temas que estemos presentando... Para el día de hoy tenemos algunos invitados que por cierto están eh, un poquito atrasados, pero queríamos contarles algunos temas culturales propios acá de nuestra comuna de Puente Alto. Necesitamos construir estos puentes eh, entre las personas, entre las comunidades. Y en esto no estamos solos, hay mucha gente que está trabajando eh, para hacer realidad esto. Eh, un mayor desarrollo de las personas en nuestra comuna parece que tenemos algún uh, accidente bueno una de estos elementos eh, que son uh, tan importantes ustedes lo pueden ver prácticamente todos los días sábado ahí en San Carlos con Conchitoro ustedes ven Eh, que se ponen un grupo importante de batuqueros estos son uh, jóvenes, adultos niños, eh, que se juntan a compartir ritmo a compartir eh, una manera de vivir de sentir la música el baile, eso es una expresión cultural que se llama una batucada y que pertenece a un grupo que se llama clanciño que es Propiamente Puente Altino Bueno, quiero contarles a los y las que nos Escuchan que eh, tuve el gusto El día miércoles Recién pasado De estar en Santiago En el Teatro San Ginés Porque se presentaba Por primera vez Un video eh, Que había se había realizado Justamente eh, A propósito De un proyecto Que Ana Clanciño y otros grupos culturales batuqueros que se llama el Carnaval Mestizo, un video propiciado y financiado por el gobierno regional que dio los recursos, pero que toma la justamente los festivales, los carnavales que se realizan en distintas partes de Chile en este momento fíjense que eh, Chile como que había estado ajeno a los carnavales como que no se sentía que la expresión cultural de un carnaval fuera algo propio nuestro sin embargo, a propósito de los jóvenes que han ido sintiendo eh, que el ritmo especialmente tocado en tambores ...es capaz de hacerlos sentir, de hacerlos expresar... ...se ha ido produciendo un fenómeno de masificación... ...de estos carnavales... ...y es así como hoy día, na, o sea, no hoy día... ...hace ya varios años nacieron carnavales... ...como los 500 tambores de la legua... ...o los 1000 tambores de Valparaíso... ...un gran evento que junta hoy día a miles de espectadores que van y también les gusta sentir esta música, este desfile este sentimiento de una cultura en las calles bueno, amigas y amigos les cuento que eso vamos a poder apreciarlo en nuestro Puente Alto ya hay muchos años que se celebran distintos um, carnavales esta va a ser la sexta versión del carnaval acá en en Puente Alto, que se va a realizar en la, la zona de Gabriela Poniente. Yo parece que le estoy haciendo propaganda, Juan Carlos, eh, a este carnaval. En ausencia justamente de eh, el la, director de esto que es Emilio Cortés, eh, quiero eh, contarle a la ciudadanía que puede presenciar este carnaval acá en Puente Alto ¿tenemos alguna pregunta, Juan Carlos? Sí, lo que pasa es que, bueno, acá la Rosita Salina no habla acerca de Clancinio, que ha hecho un gran, un gran trabajo, ella es profesora al igual que quien te habla y me dice que es muy bonito el tema de las batucadas pero a veces no ha tenido todo el apoyo que requieren, de hecho han sido alejados de algunos lugares por ruido molesto pero hay que ver el fondo esto de Clancinio, ¿no? ¿qué opinas tú? Así es, estoy muy de acuerdo que han hecho un gran trabajo. Ellos tienen eh, son una organización eh, comunitaria de base que han hecho, han buscado fondos, se las ingenian la verdad, porque imagínense lo caro que es comprar los instrumentos, eh, eh, comprar sus uniformes y cada vez uno los puede eh, ver eh, que son cada día más bonitos. Eh, es cierto que suenan fuerte por eso que ellos ensayan en la calle aquí nada menos que en el bandejón de San Carlos con eh, con Conchitoro pero la verdad es que esto produce un sentimiento de amistad de trabajo en equipo de desarrollo de los participantes que es extraordinariamente interesante para el desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes quiero contarles justamente a los y las que nos escuchan que ustedes mismos podrán apreciar el día de mañana desde las 4 de la tarde va a, eh, va a salir el carnaval eh, de Creta la calle Creta con Luis Mate acá en Gabriela Poniente pero no solamente vamos a tener a Clancillo a Clancinho, no solamente vamos a tener a Circo Chico que son agrupaciones que eh, son propiamente puentealtinas y han trabajado y desarrollado este trabajo de base que aun cuando trabajen sin mucho apoyo de las autoridades ¿no es cierto? efectivamente han se han ido ganando un espacio eh, por lo menos en la fundación en que yo trabajaba, Puente Alto puede Puevemas siempre ha colaborado con, con ellos porque nos parece que esto produce desarrollo de las personas, pero fíjense que este carnaval y por eso que me habría interesado que hubiera podido estar con nosotros aquí algún representante justamente de Clanciño, es que han tenido, van a participar cerca de 700, 800 personas en este desfile, en este carnaval, con sus atuendos, con disfraces, gente que viene de Arica, que viene de Punta Arena, que está hoy día mismo llegando... Eh, a Puente Alto un gran número de visitantes dando a conocer nuestra comuna a lo largo y ancho del país a través de estos verdaderos delegados, eh, delegados eh, podríamos decir embajadores de la cultura que vienen a Puente Alto a eh, participar de este carnaval que yo quisiera recomendarles a los amigos y amigas Eh, que nos eh, están escuchando. Esto probablemente se va a desarrollar desde las 4 de la tarde, van a empezar a formarse, ya a las 5 van a empezar a circular por las calles de Gabriela Poniente. Ustedes pueden ingresar a la página web también de Clanciño para ver eh, más eh, elementos. Pero yo lo que quisiera rescatar, amigas y amigos, que esto es una expresión popular que nace de esta comuna, que nace con gente de esta comuna y que es capaz de levantarse, de conquistar proyectos, esfuerzos, ganas y termina convocando a gente de Arica Magallanes, creo que eh, es eh, verdaderamente notable lo que se ha estado realizando. Y no me cabe duda que el carnaval del día de mañana en la tarde va a ser eh, un gran éxito. No sé si tenemos alguna eh, pregunta, Juan Carlos. Eh, gracias, Soledad, aquí por el estudio. 2 estaba recibiendo algunas preguntas de parte de, de algunas amigas, entre ellas Dabne Morgado Catalán que te agradece la gentileza de tener este espacio de es la radio, de, de cultura, de, de hablar con la comunidad y que cada día te hacen más conocida en la comuna por tu obras sociales, por tu trabajo de llegar a la comunidad con educación sobre temas importantes. Ella eh, nos pregunta con respecto al tema que a ella, a ella le interesa mucho, el tema de la tenencia responsable, mascotas ¿Qué opinas tú de eso? Eh, ¿Va a salir, un, a salir un, un nuevo decreto municipal, por ejemplo, si tú alimentas a un perrito en la... En la vida pública y ese perrito ataca a alguien, te, te multan a ti ¿cuál es tu visión sobre este tema? que es tan importante para mucha gente, quemamos los animales muy bien, vamos a tratar a continuación entonces de esta como tenemos una hora Dafne yo agradecerle la consulta y su palabra eh, y vamos a tocar el tema de la tenencia responsable que me parece muy muy importante pero antes quisiera cerrar algunos aspectos Dafne de este tema eh, cultural Quisiera decirle a todos los y las que nos escuchan que nos encantaría recibir recibir eh, otros aportes culturales eh, de la comuna de Puente Alto. Pueden eh, acercarse a la página web eh, que tenemos como Doctora Soledad Barría, este, Construyendo Puentes. Se trata de que hagamos de esto efectivamente una construcción colectiva en este caso de la cultura. Yo quiero eh, contarles que eh, hay otra iniciativa que a mí me parece sumamente eh, interesante y descata, eh, rescatable, que es eh, todo el tema del desarrollo folclórico de eh, en la comuna eh, de Puente Alto. Allí tenemos eh, gente muchas veces poco conocida, desconocida, Quisiera nombrar en este eh, en este micrófono a don Sixto Ibarra, una maravillosa persona eh, que ha dedicado su vida al trabajo del rescate, del folclor, del trabajo eh, con niños, con jóvenes, que vive aquí en Las Caletas y que desarrolla eh, una, eh, un trabajo de identidad de cultura de desarrollo de las personas tan distinto y tan importante y rescatable como lo que estábamos hablando de el, eh, de la fatucada o del circo chico que habíamos hablado antes entonces en este puente alto diverso hay eh, muchas maneras de construir estos puentes a eso los quiero invitar a construir puentes en conjunto en este momento de la cultura bueno, ha llegado con nosotros el eh, presidente no del Circo Chico eh, que ustedes han escuchado en algún otro momento en este eh, micrófono estoy hablando de Marco Velázquez presidente del Circo Chico que ha colaborado, justamente colaboraba con la fundación Puente Alto Puede Más, donde yo Eh, estaba trabajando, pero eh, quiero destacar el rol que también ellos juegan en este carnaval que he estado anunciando eh, para el día de eh, mañana al, desde a contar de las 4 de la tarde en Creta con Luis Mate en Gabriela Poniente. Eh, buenos días todavía, Marco. Muy buenos días, doctora. Eh, Juan Carlos, Javiera y a todos los auditores de Puente Alto, a, siempre digo a mi querido amigo, familia y público de Puente Alto. Es cierto, aquí estamos, y disculpen un poquito el atraso, pero con esto del carnaval de mañana ni le cuento a cómo estamos, ¿no? ¿Mm? Eh, quiero partiendo doctora, excusando a, a mi amigo y, y digamos, de hermano ciño, de Clansiño Les he hecho una propaganda no, increíble sí, estoy, Venía escuchando, venía <risas> escuchando Estaba muy contento por eso Y digo familia y amigo de Clansiño porque de verdad que desde ayer Les quiero contar a todos los auditores que los de mañana El 2 de que se va a hacer el sexto carnaval de clanciño Vienen llegando unos amigos de Punta Arena, de La Serena Y, ...y de regiones, entonces nos tocó y nos está tocando en este momento... ...recibir a los amigos de Punta Arena, que hay algunos con un poquito... Ya estaba de... anunciando yo que venían sí. los embajadores culturales vienen a Puente Alto... Embaja ¡Oh, qué lindo término, vienen los embajadores culturales... ...anoche estuvimos hasta aproximadamente hasta las 1 de la mañana... ...recibiendo a la primera comitiva de Punta Arena... ...que también quiero aprovechar este espacio de la radio e eh, dar un fuerte agradecimiento a los dirigentes vecinales de la villa independencia ajá a, a ello en especial y también a los dirigentes la verdad de la verdad de delito porque ellos nos permitieron el eh, digámoslo así sacando un peso ese <risa> ese peso encima que uno tiene cuando los amigos de regiones quieren venir a ayudar así como nosotros lo hemos hecho cuando nos tocó hace muy poco ir a la serena por eh, ciento recibirnos con todas las comodidades posibles, y lamentablemente acá en Puente Alto no teníamos eso, pero estos dirigentes dijeron, vamos. ¿En la sede? En la sede, aquí nos acomodamos y la hacemos. así ¿Cuánta que ayer... gente está viniendo, Marco? Mire, yo ayer me tocó, eh, aparte de hacer las clases de circo chico, eh, después a las 10 de la noche ya recibiendo la primera comitiva, esto parte a las 7 de la tarde, los chiquillos de clanciño con vehículos colectivos, consiguiéndonos porque digámoslo si no tenemos los recursos. Todo esto autogestionado, que de verdad es un carnaval autogestionado. Eh estuvieron recibiendo en la primera comitiva en el aeropuerto a los chicos de eh Puerto Montt. Eso significó que tuvimos ¿Cuántos que venían de Puerto Montt? Es que viene, yo creo que de Quisiera que los auditores sí. se, eh entendieran este proceso. De Puerto Montt alrededor de 37 amigos, 37 personas. personas. Eso con ...con dos adultos que vienen a cargo de los chicos... ...que son los que van, nos van a ayudar con el tema de la comida... ...que ayer lo esperaron con unas una ricos tallarines... ...que yo aproveché de comer... ...en la noche... ...cenamos junto con la primera comitiva... ...lo divertido de esta primera comitiva... ...contarle a los vecinos y auditores... ...que eran puras mujeres... ...primero no. llegó la comitiva de mujeres... ...nosotros decíamos... ...a ver aquí Fantástico. qué pasa... ...qué pasa con esta ...me batizada? parece muy bien... ...el género, qué pasa con la igualdad... ...y no, después nos decían... <risa> no, ...los chiquillos como vienen con los tarros... los son tambores ustedes entienden estos son grandes les tocó al segundo a la segunda comitiva o lo sea que pasa es que si lo venían, venían, perdón marco miren. viene un poquito acelerado Así mi amigo que contarle porque ayer yo encontraba muy anecdótico lo que ellos contan que si venían todos juntos el peso de los tambores les significaba más caro los pasajes porque ellos en bus en, no en avión Ah, en avión en avión Sí, ellos, aquí esto uno podrá decir de que nos autogestionamos y hacemos ¿no? pero existe una real cadena de ayuda entre la familia entonces entre todos estamos ahí aportando su granito para recibirlos, para que tengan sus pasajes. Bueno, entonces de... recibimos a estos amigos de Puerto Montt sí. y ellos son alojados donde es la Villa Independencia. Entonces, un gran agradecimiento sí. a la Junta de Vecinos, que grandes sí, amigos sí. nuestros sí. también sí, sí. Eh, que yo creo a que Isabel, participan de sí. este construir sí. Sí. puentes, ¿no? Ellos son grandes constructores puente alto en eh, Isabelitas. Entonces, todo. han alojado en el fondo eh prestan el espacio físico para que estos amigos que vienen de Puerto Montt, así como otros que vienen de Punta Arena, sean alojado aquí mismo, en Puente Alto, amigas y claro. amigos. Y ahora nos toca hoy día, hoy día viene viajando a las partes del Búho, a las once y media de La Serena, y nos toca a nosotros como agrupación Circo Chico, recibir mañana a las 6 de la mañana en Santiago a la comitiva de La Serena. Así Muy bien. Como corriendo y todo esto, pero también darle el agradecimiento a los dirigentes de la Bernardo Leiton. Y aquí un llamado para todos los vecinos también porque esto es verdad si alguien se quiere acercar a la vía Independencia llevar bebida, alguna cosita, nosotros vamos a estar <risa> encantado, muy encantado, bueno, y también a los amigos que están acerca de la Bernardo Leighton. Entonces tenemos que alimentar a los amigos no, no de Puertomón, no. nosotros nosotros ya estamos como bien organizados en ese sentido, pero siempre una ayuda, un regalito no está este, de yo, más. Yo me lancé con este speech in negro, así que ten cuidado, si ah. si resulta resulta Todo es bienvenido. Pero importante contarle la actividad de mañana yo, Usted estuvo hablando, también estuvo hablando, le escuché que Sobre lo que fue el lanzamiento de del video Del ah, video maravilloso el hermoso, sobre el la, carnaval mestizo El ¿no? carnaval mestizo Y es cómo se prepara todo lo que conlleva un carnaval Entonces lo, lo importante es que alguien, yo me quedé con esa frase El carnaval eh, no, no se mira Se vive. se vive, es muy buena, frase, se vive. muy buena frase entonces para que vean nosotros ya llevamos un par de tiempo viviendo este carnaval que para nosotros es muy importante como familia porque yo en lo especial yo, mi fuerte del circo entonces con mis chicos del circo hemos estado también preparando zancos, estamos preparando vestuarios o sea ustedes hay, como hay... circo van a participar de esto, no es solo batucada entonces. no, no, contarle doctora y a los auditores que en, en el carnaval Deben haber aproximadamente entre 700 y 800 artistas en escena. ¡Qué impresionante! Este uno de los carnavales. ¿Y eso lo vamos a tener acá? En Puente Alto. En Muy Puente bien. Alto, con una autogestión. Aquí no recibimos aporte de nadie. Unos poquititos unos pesos. Unos poquititos pesos de alguna fundación, como en la Sagradaria, No, pero ya, no, no, no, y, y también entiendo que y Emilia, de otras y organizaciones. Y nada, no sé, sí, de otras agrupaciones y organizaciones. Bueno, así como nosotros también, como la pregunta que usted me hacía, doctora, eh, nosotros como Circo Chico ya hemos estado en los seis años y creo que llevamos muchos más años junto a, a Clan Ciño, desde su inicio. A nosotros nos toca participar la son como organizaciones de, hermanas un Somos poco, ¿no? como organizaciones Sí, creo que todos nos dicen lo mismo Es como hablar de circo chico y hablar de clansiño O viceversa, estamos aquí Pero nos prestamos a mutuamente ayuda ¿no? Pero son organizaciones puentealtinas Surgidas del trabajo Con jóvenes con organizaciones comunitarias, eh, en escuela en liceo en las plazas. Yo creo que eso es lo, lo valioso, El, ¿no? lo bonito, lo valioso, lo anecdótico. Tiene un montón de calificativos. Bueno, yo lo he querido traer porque me parece que esto construye puentes, esto, como estamos denominando sí, a esta pro, audición, al programa, al nuevo programa Al nuevo programa. Construyendo puentes. ¿Qué, ¿Qué me parece? Eso. Pero a mí me parece que... un puente que... con alegría, lo decía ayer con el negro, construyendo un puente con alegría, con armonía... Con, con colores... Con colores... Con... con vida... A ver, solidaridad, porque eso está demostrado, por ejemplo, este carnaval que lo vamos a hacer en Luis Mate, que da el inicio, porque va a estar entre las torres, vamos a pasar por, por todos esos sectores... Pero los vecinos, ¿sabes que lindo? Porque se están organizando, ya nos preguntaban si pueden tener botellitas de agua o manguera. <ríe> ¡Qué nosotros, lindo! Esas pequeñas cosas nos dan alegría. Claro. Ese es porque es el puente que queremos nosotros. Ojalá con el tiempo podamos pasar por zona centro de Poncierto, pero vamos de a poquito. Hoy Sería día... bonito soñar, ¿no es cierto?, con un carnaval que termine en la plaza con un gran uh, acto final. Y este carnaval de Gabriela Poniente, ¿dónde termina o cómo concluye? ¿O es sí, simplemente mira, un pasacalle? Es un pasacalle de aproximadamente 3 kilómetros que vamos a recorrer. Es decir, ellos van pasando, el final, perdón, sí, para sí, explicarle sí. a los y las que nos escuchan, porque a lo mejor ah. no han visto nunca un carnaval. Esto quiere decir que van circulando por la calle los Estos 700, 800 artistas ordenadamente Mostrando cada uno cómo, Qué es lo que hace Entonces van los malabaristas Los que van uh, tocando la trompeta Este es el centro Puente Alto ¿eh? sí. el, el. Eh, van uh, Entonces circulando por las calles Eso es lo que se llama un pasacalle Claro. Entonces van circulando, dando la vuelta y propiciando eh, que la gente salga de las casas, eh, participe de eh, este verdadera fiesta alegre, fiesta de la alegría, ¿no es cierto? Que un plazo un poco Marco viene a reemplazar la antigua fiesta de la primavera aquí en uh, Puente Alto, fiesta, ¿no? La primavera, la chaya y todo eso, eh, que bueno. es lo que hoy día eh, añoramos, <ríe> añora, que añoramos que se recupere eso, pero más importante era también de recuperar el trabajo colectivo de la junta de vecinos con los dirigentes juveniles, juveniles culturales. culturales. Todo y también que, deportivo, y de, que también deportivo, deben participar sí, en no, esto, en ¿no? Sí, no, en y circo. O tipo, sea, se hacen a puentes. A propósito de, de deportivo, <ríe> ayer con el negro, negro, yo sé que me está escuchando de este, le estrechamos la mano ayer, anoche, después de irnos, y apostamos un asaito, porque va a haber una pichanga entre algunos artistas por ahí, así que va a haber porque también hacemos deporte. Les quiero contar que, por ejemplo, plan ciño, y una forma de distracción, ellos, todos los jueves, en las tardes, juegan entre ellos para poder salir de esto. ¿Qué de juega zona. fútbol? Jugamos, juegan baby ahí en la villa. ¿Y las eh, mujeres? Y las mujeres, no, también, ah, pues eso bien. para allá iba, y también ah, las chiquillas. allí hay un trabajo <risa> eh man com género, así Muy que bueno, nosotros tenemos super clarito el apoyo a las chillas, recuerden <risa> que son mayoría. <risa> También Muy me bien. pasa en el circo. Bueno, bueno entonces vamos No, inicio, yo quería saber dónde cierra. Esto entonces parte como a las 4 de la tarde, a las decía. A la tarde va a partir nosotros vamos a enfilar las 700, agrupa, o sea, sigamos hablemos personas. de 700 personas que componen diferentes Agrupación. agrupaciones, vamos a enfilar desde Creta hacia el oriente, digámoslo así, sí. hasta donde está hacia iglesia, Conchitoro. Digamos. Hacia Conchitoro. Ahí una cuadra antes de llegar a Coquimbo. Por Luis Matte entonces. O sea, disculpe, una una cuadra antes de, sí, siempre por Luis Matte, una cuadra de llegar a Ejército Libertador. Eh, está la iglesia Albert Schweizer, creo que ¿Sí? no, no, si no me equivoco. Eh, desde ahí enfilamos hacia el norte ya, unas hacia cuadras, la Florida hacia digamos. la Florida <risa> y retornamos, eso va a ser un recorrido que vamos a rodear un poquito hacia lo que son digamos la, la, la foresta vamos el molino, vamos a pasar como sector, por distintas villas por distintas hay. villas como les explicaba anteriormente así son que atención, atención a los y las que nos escuchan sí, que eh, viven vayan, ahí y yo, ojalá que los demás puedan ir puede, también, puedan ir, sabemos que a lo mejor es distante, pero no sé si usted tuvo la oportunidad, doctora, contarle que este sexto carnaval representa eh, ya anteriormente otros sectores que hemos hecho. Así es. Porque, por ejemplo, estuvimos en Bajos de Mena, hemos estado en... en ¿Andes? Andes. Eh, no, todavía no. Vamos vamos para ah. allá. Pero hemos estado, por ejemplo, en Nocedal, eh, la vía eh, por ejército. Hemos estado en diferentes sectores de la comuna. Y Muy vamos bien. recorriendo Lo que queremos nosotros es descentralizar la cultura Muy bien, Entonces, eso me parece Vamos a culminar y, y, y para los que digan Pucha, yo no puedo ir a las 4 ni las 5 Les quiero contar que nosotros finalizamos En... ¿Dónde? Eh, Miguel Ángel en Miguel Ángel sí. al final eh, es como ¿Dónde, eh, se, pone ¿dónde se pone la feria? Dónde se pone la feria en Miguel Ángel Ajá. Vamos a terminar con un lindo escenario donde va a tocar la banda Clancyño, tiene otro nombre, Los Cauchos, no me acuerdo muy bien, ayer lo estuve. Bueno, tuve, pero es tuve. para que sepan, sí, sorpresa sí, para la tarde. sorpresa, y además que es muy bonito porque ellos vienen hace un año como batuqueros, tomaron esto de decir, ¿por qué no hacemos una banda musical de cumbia, pachanga y todo? Para darle alegría a la comuna. Y para y bailar Y entonces? para bailar, entonces muy iban bien. a haber unas bandas para bailar y también van a estar nuestros amigos de Ají Chileno hace muy poco ellos también estuvieron aquí en la plaza La Paz. De Agosto Negro. De Agosto ¿no? Negro. Le quiero contar que esa actividad también autogestionada, hubieron alrededor de 300 jóvenes, artistas más de... En ese caso músicos. Músicos, en muy ese bien. caso músicos. No, pero no solamente músicos, porque estuvo Circo Chico, estuvo Clansiño, <risa> Construyendo puentes. Construyendo puentes. Y estuvieron unos grafiteros, que eso es muy importante, les quiero pedir a los auditores, porque ellos me lo hicieron llegar. Es que ojalá... Esto de las panderetas, los taz, estos rayados que hacen los chiquillos eh, Se puedan facilitar las panderetas y empezar a llenar Esto de Ponte Alto, no solamente mosaico que son muy bellos, muy bonitos Pero también hay otras expresiones como son los grafiteros Y si ustedes han visto pintas muy lindo Los que se quieran ir a dar una vuelta a la Plaza La Paz Que está aquí al lado en el paradero 38 Podrán ver unos grafitis muy muy lindo de verdad yo creo que amerita este son minuto. expresiones culturales que van saliendo y que es muy importante de rescatar destacar también sí. eh, y yo entonces quisiera eh, porque vamos a ir terminando esta parte del programa cultural marco eh, quiere decirnos algo más sí, sí, es que quiero contarle que este espacio y, y lo agradecemos mucho porque tiene mucho significado porque le quiero contar ...que la actividad de Agosto Negro no solamente fue la actividad por ocupar la plaza... ...que es muy lindo ocupar las plazas, que es lo que debemos hacer... ...pero tuvo, se llamó, eh, fue un llamado a recolectar alimentos para animales... ...gatitos y perros, porque lo mismo Chiquillo de Agosto Negro... ...una vez finalizada la actividad, entre una comitiva que ya estaba organizada... ...salió a ver a los animales de la calle... Que también eso quiere decir que no solamente estamos generando alegría, color y todo, sino que estamos generando conciencia. Y este llamado lo hago porque ojalá exista una ley comunal de tenencia responsable a bueno, animales. Bueno, ese es una de las cosas que tenemos sí. pendiente así Muy que te bien. vamos a invitar a que te quede a la, ah, al ya, resto pues, del ya. programa. Y Pero antes son... de terminar este aspecto más cultural, que vamos a tener que ir a una, un momento de música... Pero eh, quisiera entonces recopilar un poquito lo que hemos conversado de estas expresiones culturales que se van a mostrar entonces en este pasacalle, en este carnaval que se va a llevar a cabo mañana en Luis Mate concreta a partir de las 4 de, las 4 de la tarde, de la tarde a salir. circulando por distintas zonas y que remata en finalmente en Miguel Ángel, tipo 8, ¿será aquello, Marco? No, vamos a estar terminando tipo 10. Ah. Ah, tan tarde, tarde como tipo tarde, 10 así tarde. que se invita a los vecinos ahí a disfrutar a eh, bailar, a bailar a, a reír, pasarlo bien A llevar a, a los niños vestidos, disfrazados ah, hace, Pueden sí. también colaborar con los niños disfrazados Disfrazado. de carnaval Y los adultos también Muy bien, ese es un aspecto de esto de la cultura Y volver a señalar que hay otros aspectos A los cuales quisiéramos también invitar A este Construyendo Puente Como decía yo, don Sixto Ibarra eh, De Las Caletas Eh, un gran resc rescatador del folclore, así como hay otros acá hay organizaciones eh, folclóricas extraordinariamente los importantes payadores. Eh, los payadores por ejemplo, que buscaremos también a llegarlos en algún momento a este Construyendo Puente, en este caso eh, con la cultura, vamos a ir a un uh, momento de música y volvemos de inmediato les habla Soledad Barría Somos de la tierra, hoy oh, oh, oh, oh. somos la tierra. nuestro programa Construyendo puentes con la doctora Soledad Barría que les habla. Queridos amigos y amigas, hemos hecho la primera parte larga parte de eh, este Construyendo puente respecto a a, Pari, o sea, a la cultura, ¿no cierto? Surgida desde la base Puente Altina y la expresión cultural que va a ser este carnaval en el día de mañana. Eh, pero eh, teníamos pendiente Marco, le he pedido a Marco que se quede conmigo aquí porque él planteó un tema que también nos señalaba Dafne que era muy importante Dafne Morgado nos llamó para preguntarnos cuál era nuestra opinión sobre la tenencia responsable de Mascota yo y también lo planteaba Marco a propósito de este esfuerzo que habían hecho los chiquillos culturales también de Agosto Negro Eh, que hicieron un evento en el cual recolectaron comida, ¿no es cierto?, para mascotas, perros y gatos eh, de eh, la calle de Puente Alto. ¿Cómo y, fue eso, Marco? Y, y no Marco? solamente recolectaron, si lo bonito es que se armó un grupo y salió a repartir esto. O sea, <risa> ya, está bien. Eh, eh, hay, pero, como les digo, pues esto nace también desde lo que son los puntos de vista culturales. Eh, socioculturales lo llamo yo porque la sociedad cultural que hemos entrelazado con Agosto, Agosto Negro, digámoslo así es una eh, agrupación de grupos musicales no es un no es un, un, grupo, grupo. un grupo, porque lo compone o lo encabeza acá en Puente Alto porque Agosto Negro tiene que ver a nivel nacional, eh, lo encabeza Gichileno y lo lidera el Vladi entonces él y un grupo de amigos también con estas intenciones de ellos son hip hopero y ustedes saben que la letra del hip hop tiene que ver mucho tema más barrial, que barrial la contingencia y todo eso, entonces fue entre todo eh, en la tocata en base a lo que era la preocupación nacía de, de las chicas y los chicos, que fue de los animalitos callejeros. Muy bien, entonces vemos cómo se empieza a tener una conciencia respecto a las mascotas eh, distintas, eh, tanto en los grupos culturales como en los grupos animalistas que le llaman, pero yo diría en toda la sociedad que le gusta tener mascotas en las casas, perros y gatos diferentes. Eh, principalmente efectivamente eh, sentimos eh, que y mi opinión es que debemos también así como yo digo construir puentes, construir una política de tenencia responsable de mascota eh, que se ejerza desde el municipio, porque es el municipio el que está llamado, de hecho hay una oficina donde entiendo que se esteriliza algunos animales, más bien en la zona de y ambientalista sí. Eh, pero que no es suficiente porque con esta comuna tremenda yo creo que tenemos un gran desafío en construir una política de tenencia responsable de las mascotas que signifique no poner en riesgo a nuestros vecinos y vecinas con mascotas de las calles pero también no poner en riesgo ni hacer sufrir no es cierto a las mascotas eh, que o a los uh, animales quien no han tenido la suerte de tener eh, un hogar, ¿no es cierto?, en el cual desempeñarse. Entonces aquí hay que fortalecer las políticas, por ejemplo, de esterilización tanto de perros como de gatos para que eh, la reproducción de eh, los animales no sea más rápida que la capacidad de adoptar eh, de eh, los, eh, los y las habitantes de nuestra comuna. Eh, yo quiero decirle que en la sede eh que tenemos tenemos un perro adoptado oh, nosotros, nuestro Billy. Maravilloso. Ajá, eh, y yo creo que esa es entonces la búsqueda de adopción, la necesidad de esterilizaciones masiva, eh eh la necesidad de avanzar en nuevas políticas locales y municipales para una tenencia responsable, yo creo que son Eh, relevante Pero Dafne, yo quisiera eh, comentarle que en la página web de la doctora Soledad Barría eh, quisiéramos avanzar en este construyendo puentes para tener eh, una tenencia responsable de mascota y quisiera invitarla a ingresar y a ingresar sus ideas. ¿Cómo podemos ir haciendo una recopilación de buenas ideas para que eh, vayamos haciendo ideas construyendo juntos una política de eh, tenencia responsable de mascotas, así que eh, nos va a quedar la tarea que desde ya trataremos de implementar de aquí a mañana Dafne para poder eh, avanzar porque yo creo que aquí no es de un puro iluminado sino que hay múltiples maneras de abordar los temas yo he señalado algunos de ellos pero seguro que Dafne tiene mejores y nuevas ideas eh, para poder avanzar. Marco, en relación al tema es que está justo viendo el chat y me está escribiendo una vecina ya. de de este un caso del tema animales y preocupante porque me quedé pegadito un poco de la demolición de los departamentos de la Francisco Coloane que ya. se está realizando en Bajo Demena, que esto va en mejora de la calidad de vida de los vecinos de Bajo Demena pero me dice que tiene una preocupación muy grande porque están quedando los animalitos, es tan rápido el avance de esto de la demolición, que resulta que están quedando animalitos eh, abandonados, perdidos, perdidos porque eh, las familias en busca de su nuevo hogar, También hay algunos que no sellan lo animalito, pues entonces me dice la vecina que es preocupante porque en la Francisco Colone están quedando mucho animalito, así que esto es un llamado también a la agrupación animalista o nosotros mismos a ver si podemos dar una vueltecita, a adoptar así como nosotros lo hicimos la fundación Adoptar al Billy y hacer un llamado también a las oficinas municipales, también. ¿no cierto? para Eh, que los animales se han eh, llevado a los corrales eh, y eh, busquemos salida de, en esto de la tenencia responsable eh, de mascota Juan Carlos a ver, a ver, ¿cuál es la pregunta Don Mario? Mire, eh, eh, yo pienso que debería buscar cosas más con su que el animalito que murió al viejito, que el animalito que estaba abandonado, llevaba un pascajón del maíz por el lado del hoyo, de animales matados Es un drama Claro que sí, pues. Entonces yo la quiero llevar, señora Barria A hacer cosas más Notorias Para la gente que anda buscando el voto Por ejemplo, yo vivo aquí en la nieve Con en y el Peñón El día domingo se coloca una serie acá Sí, sí, la conozco Ya, pues yo sé que ustedes tienen actos votos ahí con los ferianos Pero el problema <risas> tenemos nosotros Porque vivimos acá Bajamos de lunes a sábado paro, acá, Y nos vemos la tarde el único día que descansamos es el día domingo Ajá. llega los ferias a las 5 de la mañana Así Allá es. los cierros A meter bulla Y tenemos un descanso Entonces estas cosas, dirían ustedes Solucionarlas como municipalidad Como gente que está cerca De este caballero Del, del alcalde plantear esas cosas Pero no ver la versión del cerrito Y la tocata Y cosas más constructivas, diría yo Porque imagínese un incendio, el día domingo, se un, un funeral acá, vaya no ¿por dónde sacar el difundo? Porque estaba llena la feria, imagínese un incendio, un terremoto, ¿por dónde avanzamos es... Esto se había planteado al alcalde anterior, dijo que le ha dado una solución, se fue y ahí quedó en el tintero. Entonces me gustaría que si a través suyo se pudiera hacer algo. Esa era mi pregunta, muchas Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Mario. Lo llamamos, eh, no sé si eh, puede, ah, aquí me dice que tiene el teléfono para que nos contactemos y podamos levantar ese problema que nos, eh, que nos señala. Yo creo que este es un, un problema que se repite en distintos barrios en que la feria al instalarse eh, obstruye ¿no? la salida muchas veces de las casas Eh, y ahí tenemos un tema de adecuación, porque los feriantes tienen derecho a trabajar, pero por cierto que la gente tiene derecho a vivir en barrio en que eh, tú puedas salir de la casa, y sobre todo, tal como él lo dice, en caso de emergencias, incendios, terremotos u otros. Entonces vamos a acercarnos con don Mario, y yo quiero decirle que lo, los temas, don Mario, no son excluyentes, aquí tenemos que preocuparnos en la comuna de Puente Alto, tanto de este problema de la feria del problema del el derecho al trabajo que tiene también la gente y que muchas veces el ser colero es una manera no es cierto de disminuir, en eh, la angustia por los recursos económicos cuando no se tiene otro trabajo que también tenemos que buscar solucionar el tema del empleo el tema de los tipos de trabajo el tema de la seguridad social pero también necesitamos cultura y necesitamos animalitos como usted eh, señala quisiéramos eh, lo vamos a vamos a tomar contacto con usted don mario para poder levantar y quisiéramos Eh, quizás hacer a futuro una audición ¿No es cierto? En este Construyendo Puente Donde podamos conversar con vecinos Y a la vez, por ejemplo, con feriantes o con coleros eh, Que podamos eh, ir buscando maneras razonables De compartir un espacio que queremos que sea cada vez Para un mejor vivir, para un buen vivir Necesitamos pasar de... Eh, la búsqueda solo de los recursos económicos para poder eh, establecer una vida más eh, integral, más adecuada, mejor para todos una, me, eh, una buena vida para todos así que don Mario no tema que lo vamos a contactar y vamos a tocar este tema que usted plantea que no solamente es de la zona que usted señala, también pasa en en eh, Sí, bueno, la Avenida Las Nieves que nos estaba llamando, pero también pasa en Gabriela Poniente en alguna zona eh, con las ferias libres. Así que eh, vamos terminando nuestro programa de Construyendo Puentes y tenemos otra pregunta. Sí, nos queda más tiempo. Ah, me queda tiempo. Yo pensé, yo estaba mirando aquí el, el, el reloj, me parecía que no estaba adecuado. Así que vamos a Eh, ya tenemos varios temas que han ido saliendo, ¿no es cierto?, de las llamadas. Yo los invito, amigos, amigas, a seguir llamando. El teléfono de la radio Puente Alto es el 22-872-7871, repito, 222. 872-7871 en el cual usted puede comunicarse los días viernes de 11 y media, a 12 y media y también puede comunicarse por nuestra nueva página de Facebook www www.doctorasoledadbarria.cl ¿no? no, esa no es es el Facebook, me están diciendo, me están soplando aquí, eh, que es doctorasoledadbarria. Muy bien Por el Facebook, entonces, vamos a ir respondiendo preguntas y vamos a ir estableciendo estos uh, eh, estos canales de comunicación para seguir construyendo puentes, que ya hemos abierto varios. Tenemos el de la cultura, tenemos el de las mascotas y tenemos el del problema de la ubicación de las, um, eh, de, eh, las, las ferias, ferias libres, libres y la seguridad entonces de los vecinos como de las personas que trabajan en las ferias libres Juan Carlos nos señala que no tenemos eh, parece otras preguntas mientras tanto muy bien, no tenemos otra eh, otras preguntas y yo eh, solo quiero eh, despedirme recordándoles de esta eh, de esto que se eh, va a realizar en el día de mañana eh, que eh, si bien probablemente don mario no va a poder ir porque va a estar cansado no es cierto de eh, no de, y de levantarse tan temprano si los feriantes sí. van eh, a, eh, a trabajar tempranísimo y mucha gente de puente que vive alrededor de las ferias libres también se levanta tempranísimo para poder viajar no es cierto ella eh, sea en el metro sea en el Transantiago a encontrar eh, la pega de eh, que se realiza muchas veces en la última, en la, las demás comunas de Santiago Yo quisiera despedirme, amigas y amigos, en este Construyendo Puente Invitarlos a acercarse entonces a nuestra nueva página de Facebook eh, Que es Doctora Soledad Barría Y eh, señalarnos allí cuáles son sus intereses Para que sigamos inquietudes, podamos traer otros invitados que nos vayan ayudando en esta construcción de puente. Amigas, amigos, un buen fin de semana y será hasta la próxima semana. mi desvelo, mi desconsuelo a mi presagio, mi dulzura vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alba y vuelvo un hueso a encontrar la paz de al fin de él. Último La patria era saúl, Anímate, escúchanos. Radio Puente Alto. A B B B B B A B B B